en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Toda la vida está llena de señales, solo hay que verlas y aprender de ellas, por ejemplo si se nos cae un libro, hay que abrirlo ver qué dice, leer en lo subrayado y dejarse guiar por lo invisible, nada ocurre por casualidad ni siquiera lo que dice la nota que se nos ha caído no hay que esperar a mañana no confundamos la prudencia con inacción. mañana, igual no llega nunca, tenemos que reclamar La falta de prudencia, sobre todo cuando la prudencia se confunde con estar callado y ser sumiso. Tenemos que decir lo que pensamos, decirlo hoy. Tirarnos más para caernos menos. Hacer caso al atrevimiento, aunque la vida a veces nos lleva a ser poco valientes. Por lo menos debemos saber la teoría y hacer las cosas sin la aprobación de los demás. Comenzamos, comenzamos un nuevo curso, una nueva temporada. Aquí en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, desde ahora y hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. temporada más, sábados a la 1 de la madrugada, domingos a la 1 y media de la madrugada y una etiqueta para que mandéis mensajes desde ya mismo en Twitter, Almodilla Rosa Vientos. Saludos entre Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace este programa, con el jurado en la parte técnica, en la condirección Silvia Casasola, en redacción y producción, Javier Sevillano. atención porque hoy os tenemos preparado un programa espectacular en tan solo unos minutos va a estar con nosotros uno de los hombres más conocidos y queridos de este país es un lujo recibir en nuestro programa en la Rosa de los Ventos a Dani Rovira, un actor que ha estado cosechando un éxito tremendo y que está afectuando una labor social maravillosa También vamos a conocer esta noche una de las apariciones en marianas más importantes y misteriosas que existen. Se producen lejos, muy lejos, pero hasta esa eternidad ha viajado uno de nuestros hombres, uno de nuestros colaboradores. Vamos a conocer también si las señales en del fin del mundo se están produciendo ya. Hoy la vamos a contar con Mario Fernández. Os vamos a contar esa señal que nos dice que... Los niños, los niños están en una burbuja y que los estamos metiendo en una burbuja. Tendremos Callejón con José Manuel Esquivano, también Eureka con Mado Martínez. Niño, y en todos nuestros programas, cuando os contamos el contenido, escuchamos esta canción. Una canción impresionante Como impresionante son las reacciones que ha habido. Os ha encantado esta canción de Mon Laferte. Ha sido espectacular, maravillosa, única, genial. Antes de ti, en versión japonesa, ella ha estado en nuestro país hace muy poco. Hace muy poco. Y ella es la primera de las voces que vamos a escuchar este año. La tenemos en La Rosa de los Vientos. En Mon Laferte, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Estoy muy contenta de estar platicando contigo. ¿Qué tal en España? ¿Qué tal la experiencia? Increíble, toda esta gira ha sido increíble Conocer más de España Me ha gustado mucho Decías en una entrevista que te hicieron que eh, parece que la sociedad eh, actual castiga un poco el sentir, y tú eres de eh, todo lo contrario, eh, quien te escucha, quien escucha tus eh, canciones, tus eh, letras, ve a alguien que siente muchísimo, muchísimo, eh, porque la música es eso, la música es interpretación, es eh, poesía, es música, es... Eh muchas eh, cosas eh, que tú lo demuestras eh, sobre el escenario eh, uh -huh. la, la música es sentimiento y se tiene que eh, presumir del sentimiento mucho, ¿no? Yo creo que sí, yo siento que, que últimamente hay como una moda de, de, de intentar como ablandar todo y, y las situaciones como que la música tiene que ser solo feliz y solo Ajá. ponerte a bailar y solo eh, hacerte olvidar y, y me parece que sí tiene que existir ese tipo de música, pero también La música es arte y, y ya, un montón de otros sentimientos y expresiones más complejas y más, eh, no sé, que se pueden explorar. Entonces, lo que más me gusta a mí es hacer que la gente sienta a través de las canciones. No solo alegría, me encanta ponerlas a bailar también, pero, pero hay mucho más que sentir. En unos minutos eh, hablamos contigo, hablamos eh, de enorme y de muchas otras cosas. ¿Te parece bien? Muy bien, muchas Gracias. extraordinaria Ella Monlaferté La primera de las voces de esta temporada en La Rosa de los Vientos Y como siempre en la en Los saludos en de Silvia Casasola Muy buenos que tal Pues fíjate, recién llegados de la casa rural Aquí estamos sanos, desintoxicados, recuperados Y tú has cumplido tu sueño como Monlaferté El sí. año pasado todo el rato A ver si consigo hablar como Monlaferté Y por fin Lo que ¿Eh? ha costado, ¿eh? Eh, bueno, Jolines. bueno. Así estaba tu patata ahí todo el rato eh, palpitando, pum, pum, pum, pum. Sí, sí. Dijiste, Silvia, es mejor que no vengas, déjame solo con ella. Y yo digo, vale, vale, no te preocupes, yo te dejo. Pero bueno, hay que dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. Y es cierto que esa sintonía ha sido una sorpresa, ¿eh? Y muchísimos ha me, han, muchísimo, me han comentado. Oye, ¿eh? sí. la he descubierto gracias a vosotros. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver si este año también... ¿Algún otro descubrimiento musical o de otro tipo? Esperemos que muchos hagan con nosotros. Y lo descubrimos hace 22 años. Y desde entonces, esta materia reservada en este programa. Un año más con vosotros, Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Un placer estar aquí en la temporada... Para mí es la temporada 23 o casi 24, pero en realidad estamos en la temporada, en la temporada 22 y trayendo y buscando los temas eh, que puedan sorprender a la gente y que nos puedan hacer felices a todos. Y qué guapetón ha venido Fernando, ¿eh? Que no, yo se lo digo porque Bruno es más comedido, pero te lo digo yo. Sí, sí, no, pero bueno, es, es lo que lo, hay. Lo normal. El estilo, ya sabes el, style, el, style. El, el buen vino cuando va madurando. <risa> Y esta noche, Fernando, nos hablas de el espía sin rostro. Efectivamente, el pasado 19 de julio murió en accidente de tráfico Santiago Bastos, uno de los espías más importantes de la historia de España, cuya permanente discreción, en sus primeros 25 años de carrera, no hubo ni una foto de él, y apoyo a la democracia, le valió el odio abierto de un buen nutrido grupo de militares. Nos acercamos a esa parte de su historia más desconocida. Ah, y por cierto, en Tirar de la Manta contaré que sí que hubo una conspiración, entre tanto follón, pero sí que hubo una conspiración contra Lady Di. Os eh, presentaremos eh, nuevas cosas en algunas secciones, transformaciones y secciones nuevas. Hoy vamos a tener una de esas secciones nuevas. Mundo bizarro. Vamos a conocer de cerca la historia, la leyenda del Templo de las Ratas. Y por supuesto vamos a conocer ya cuáles son las primeras pistas para saber quién es el personaje protagonista del concurso de esta noche. Pistas Silvia que nos dicen Pues mira, pistas que tal y como dice la sintonía que estamos poniendo para el concurso Queremos que el concurso también crea adicción. Con lo cual, pues vamos a tener muchísimos, también hemos dado ahí un pequeño cambio. Y vamos a tener personajes de ciencia, de historia, de espionaje, de misterio. Bueno, ya iremos a ver, ¿eh? descubriendo cositas. En esta ocasión tenemos personajes de ciencia. Y es uno de los que os vamos a decir, que sean son tres opciones, uno de los grandes de la ciencia. Y además, esta es la primera pista, se le conoce por crear máquinas muy ingeniosas. ¿Quién puede ser? ¿Isaac Newton? ¿Leonardo da Vinci? ¿O Arquímedes? Así que ya sabéis que tenéis que responder en rosa.vientos.com 0.es si lo enviáis por correo o en almohadilla rosavientos vientos si ponéis la contestación en Twitter y entre todos los que acertéis uno de vosotros recibirá un detallazo del programa Hemos arrancado nueva temporada nos agarramos Vienen curvas La Rosa de los Vientos Con Bruno Cardeñosa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 Y, y así fue el nombre, el ocho tumbado y, y ese final, pues un guiño porque, que, porque como sea andaluz pues callo ocho tumbado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 Y me encanta, o sea, por favor. Yo me siento calladito, yo no digo nada y yo simplemente que, que contéis vuestras y, cosas. Y, yo ya y, con y, eso sí, pero feliz. di algo, Y luego te decimos, bueno, y ahora nos haces el resumen... <risa>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 Venga, un beso, chao, chao, En Onda Cero, la rosa de los vientos. No. Materia Reservada Puntos. de un genio pasamos a otro genio, Fernando Reda, muy buenas, muy buenas, más referentes y menos influencers. Ay, ay, sí, ay. sí. Esa buena es, es la frase de Dani. Tremenda, sí, sí. tremenda. Es qué fresco, qué divertido, qué genial, qué tal como es él y al final eh, ese es el truco de, de la comunicación, ser tú mismo y entonces cuando eres tú mismo, bueno, pues les voy a contar. Qué gran entrevista. Dani Rovira, nuestro primer invitado, el padrino de la temporada, uh -huh. pero es que el padrino de toda la historia de la Rosados Vientos eres tú. Te llevas, no, llevas un puerto de siglo yo soy el ¿eh? no, te, te, te tengo que corregir, no es el padrino, es el notario. Sí, es verdad. <risa> es el que va tomando nota a lo largo de la televisión. Oh, es el que investiga al padrino. Entre, en, entre él y José Manuel están ahí en sí, un sí, duelo. Sí. A ver qué hacemos, a ver qué no hacemos. El espía sin rostro. Hoy hablamos de ese personaje. El espía sin rostro. El hombre sin rostro. ¿Quién es este hombre? Pues mira, se llama Santiago, se llamaba Santiago Bastos eh, Noreña, era general cuando falleció el 19 de julio eh, en un accidente de automóvil, era general de brigada y eh, había llegado a lo más, casi a lo más, eh, ser su director del servicio secreto, falleció con su mujer Lourdes, amigo, él tenía en aquel, eh, en, en aquel momento 87 años. Y es algo... Han, han aparecido en algunos sitios biografías sobre, sobre él, pequeñitas, alguna, algunas cosas eh, buenas, muy buena la de Rafa Fraguas en el país, pero al final no se ha contado el intrínculo de quién es eh, este hombre. Aquí hemos hablado de grandes espías con una historia sombras eh, y, y con grandes éxitos, como por ejemplo Andrés Casinello, ¿se acordáis? Uh -huh. Bueno, pues Santiago Bastos tiene un perfil único dentro del, del servicio secreto, que es un poco lo que quería, lo que quería transmitiros. empezando y Una, una cosa, llamo... tú nos has pasado unos datos, podemos decir que este personaje, este espía... Este hombre tan desconocido ha estado absolutamente en todo, en todos los grandes en todo. acontecimientos de este país en los últimos 50 años. Efectivamente, efectivamente. Y con eh, un papel muy importante, silencioso pero muy importante. Eh, sí, porque ha habido otros que se, han, eh, que se han apuntado esos tantos y en realidad quien estaba detrás de esos tantos era él. Eh, simplemente antes de él, él entra eh, en, en el 72 en el servicio secreto en el secet pero antes es importante decir que él eh, es, se hizo militar teniente en la academia general de Zaragoza y que le destinaron al regimiento de montaña de jaca allí eh, tirándose en paracaídas se fracturó varias eh, vértebras con lo cual ...hacer una carrera... Eh, ...de eh, militar... Eh, ...iba a ser complicado... ...entonces él se... Eh, ...redirigió... Se, ...se redirigió... ...hacia las agencias de inteligencia... ...hacia los... Eh, ...hacia el mundo del espionaje... ...esto eh, es un hito muy importante... ...para entender todo lo que podemos decir... ...y luego hay otro hito... ...que a, a nuestros... Eh, oy oy ...oyentes les va a sonar... ...él pertenecía a una asociación que en la época de Franco se llamaba Forja, que estaba eh, eh, se creó en Zaragoza, era gente de la Academia General, que estaba dirigida por un militar llamado Luis Pinilla, que tenía detrás a un sacerdote, que era el padre Llanos, el padre Llanos era el del, tío, el del pozo del tío Raimundo. Sí, sí, el de toda era, la verdad, era, el solidario. Eso es, era, eh, tenía una fama de Rojo y de eh, perdida, Luis Pinilla, Progre. Bueno, pues en esa, for, en esa forja aquí, sin embargo, hemos hablado, porque había personas... ¿Ya como... entonces utilizaba la palabra Progre para definir algunos? Efectivamente, Joder, pero verás, hace... verás. Y, pero es sí. que ahí estaba, y me gustaría mencionarlo... O sea, seguramente tiene el comienzo en la Edad Media, la utilización de esa expresión. Sí, sí, no, no pero verás, verás, porque es, eh, todo tiene una cierta gravedad. Pero aquí en Forja estaban Javier Calderón, José Luis uh -huh. Cortina, gente, eh, espías, logos reconocidos. Pero es que cuando él entra en el, en el SECED, le encargan una misión muy importante, que es el eh, CD hacía básicamente temas de contrainsurgencia, es decir, gente que se metía con Franco, y a él le encargan el tema de la Iglesia Católica. Y entonces se dedica a espiar y a, y a obtener información sobre lo que pasa en, la, en las iglesias y en controlar a, a los curas progres a los curas de, de izquierda. De hecho, eh, según se recoge, porque es información absolutamente contrastada en los boletines de situación, que en su día eh, nos contó en La Rosa de los Vientos el profesor Ernesto Villar, a, ahí se había aparecía una información que mandaba el CCT al gobierno eh, explicando lo que pasaba en las parroquias. Y es porque eh, Santiago Bastos consiguió un montón de colaboradores de que informaban en las parroquias, sobre pero todo en las vino. parroquias más conflictivas, pero que no a, a la mayor parte de los cuales no les pagaban, sino que lo hacían por un tema de conciencia, imaginaros en en porque claro o sea, delatar, de, delatar a los rojos posibles eh, efectivamente, un poco de conciencia ¿no? y luego también informaba de los de, de los que estaban encerrados y se hacían huelgas de hambre y hacían todas estas cosas Ay, pues pero aquí, en aquí CED... hay algo que no me cuadra el que se supone que era tan amiguito sí, sí, no, pero él hacía su trabajo, pero y aquí voy a la conclusión de esta historia el un... dentro del CCED que hacían todas estas misiones el único que se quejaba del trabajo que llevaba a cabo era eh, precisamente él, que decía que eso no se podía hacer y todas esas cosas. ¿Y mm -hmm. qué es lo que eh, me he encontrado la sorpresa leyendo, investigando eh, sobre este tema en el secet Que le habían, como decía Bruno, le, le bautizaron, y estamos hablando de la época de Franco, le bautizaron con el término de el progre. Es decir, o sea, era, era muy moderno para 200, ellos. Unos 200 agentes en el SECED, y había uno, que le llamaban el progre y sin embargo, este hombre este hombre que fue bautizado así a él le debemos, entre otras cosas haber podido parar porque hubo un golpe de estado efectivo, pero varios golpes de estado que se prepararon, se tramaron y este hombre, Santiago Básquetos este hombre del que nos estás hablando fue el responsable de la investigación que dio al traste con esos intentos sí yo creo que eh, no fue casualidad que, que cuando se creó el CESID ...a raíz del, de la desaparición del CC... en de 1977... ...le nombraron jefe del área de involución... ...y, y, uno de, de, y donde digamos que estaba... El, ...en la transición el gran problema... De, ...de los golpes de Estado y tal... ...era precisamente... ...en los grupos de extrema derecha... ...y en el eh, ejército... ...sin embargo... ...cuando se produce el 23 de febrero... ...Santiago Bastos no se entera de nada pero no se entera de nada y por eso quería, a ver, antes estaba poniendo énfasis en lo de Forja, porque dos de sus compañeros en Forja, Javier Calderón y eh, José Luis Cortina, que eran los que mandaban en ese momento en el CSID, le bloquean de tal forma que consiguen que no le llegue ninguna información de ese go de ese golpe que eh, están preparando. Pero porque ya veían de qué pie cojeaba ah, anteriormente. No, claro, porque ya le conocían, porque teóricamente Forja era, era algo moderno y, y sin embargo tenía una serie de gente que de moderna no tenía absolutamente nada. Y entonces... Mmm, No se entera de nada, pero a partir de ahí, sobre todo ya con el cambio, o sea, la salida de Calderón y la llegada de Mil Alonso Manglano, empieza a, a ponerse las pilas. En 1982 descubren a un grupo de militares que están preparando un golpe de Estado para el día anterior al 28 de octubre, que es el día en que ganó la, las primeras elecciones que ganaron los eh, socialistas, que ganó Felipe González. Ellos descubren el, el, el intento de golpe de Estado porque, bueno, pues está la unidad operativa, está siguiendo a, a varios de los implicados y descubren el plan entero que lo llevan en el maletero del coche. ...hacen una penetración... ¿Quiénes eran los LS, artífices, se sabe? Y había tres que son los que fueron eh, de los que detenidos, ¿no? Que son Luis Muñoz Gutiérrez y los hermanos Jesús y Crespo Cuspinera... ...que eran eh, jefes del eh, ejército. Bueno, lo que pasa es que aquí lo que se hizo fue forzar... ...no esperaron hasta el final, sino que forzaron... Eh, Leopoldo Carlos Soto lo dijo hay, hay que detenerles ya inmediatamente sin esperar eso que conlleva que solamente pudieran detener a tres cuando había muchos más eh, eh, metidos dentro pero dijeron vamos a ver hemos tenido el 23F otro golpe de estado si esperamos al final y poder, para poderlos detener y entonces solamente detuvieron a tres. y aquí empieza una leyenda en contra de Santiago Bastos que era el máximo responsable y es que ...se inventaba los golpes de Estado. ¿Ah? Y esto se decía en, en los cuarteles. porque A lo cual se sumó que en 1985... Eh, ...uno de los infiltrados de Santiago Bastos... ...Francisco Lerén a Lobo Azul... ...que le hemos tenido en la Rosa de los Vientos... Eh, ...descubre que eh, en, en Coruña... ...en el Día de las Fuerzas Armadas... ...van a, a... ...preparan una bomba para que mate a toda la familia real... ...a todo el gobierno y a la cúpula militar que se cree un vacío de poder y que dar un golpe de Estado para, para cogerlo. Aquí, eh, cuando lo descubren, que son varios meses antes, estamos hablando del 85, eh, lo que hacen es exactamente lo mismo, de Felipe González hace lo mismo de Carlos Sotelo, detenerle ya, pero claro, el problema es eh, que todavía no existen Está todo, eh, tienes, a veces tienes que dejar que la gente dé pasos de cara al delito, porque si no, son simplemente papeles que están preparando. Claro, que no hay pruebas reales. Y entonces, lo que hicieron fue, ni, no hubo ni un solo detenido, lo que hicieron fue, a el propio servicio, avisar a los generales que estaban, y a los mandos militares que estaban metidos, diciéndoles, sabemos lo que estáis preparando, Si eh, dais algún paso, os detenemos a todos. Entonces, no hubo ni un solo detenido y además no se le dio publicidad. Pero se ejer ejerció esa presión. Y él fue quien lo ejecutó. Claro, efectivamente. Y en 1986 se produjo. Bueno, una reacción tercera... a, a esta historia, ¿eh? que es muy, muy llamativa. Y apenas conocemos nada sí sí, sí es una historia tremenda a lo mejor algún día tenemos que, que dedicarle más espacio ¿no? esto ocurre en 1986 y es la tercera ocasión en la que Santiago Bastos descubre un intento de golpe de estado, pero nuevamente lo descubren cuando se está generando y por lo tanto en el cual dices no en otro caso dices no, vamos a esperar a que cometan el delito, vamos a esperar a que vayan a hacer el robo para detenerles, vamos a esperar no, aquí rápidamente dicen no eh, acabar con ello En, una, en un seguimiento a un, a un miembro de la embajada libia, a, a Saed Esmayel, se descubre el servicio secreto que mantiene una reunión con el coronel Carlos de Mer y con los ultraderechistas civiles José Antonio Asiego y Enrique Moreno. Y que en esa reunión lo que eh, Carlos de Mer le, pro, le dice a, a, al, al diplomático libio es que Eh, eh, quiere eh, crear un partido político quiere dar un golpe de estado y necesita dinero y ese, esa, eh, esa información la tiene el servicio secreto y entonces siguen a Carlos de Mer y, y ven cómo viaja a Libia y se reúne con Gaddafi y a Gaddafi parece ser que lo que dicen según los papeles del, del servicio secreto es que eh, quieren instaurar una democracia orgánica, volver a la época de Franco, y, obviamente, hacer una ruptura de relaciones con, con Israel, no volver a mantener relaciones con Israel. Bueno, el hecho es que eh, el 19 de mayo del 86, de, se procede a la detención tras el informe de, de, del CSID, pero nuevamente demasiado rápido. <ríe> y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Audiencia Nacional, cuando llega el caso, archiva por el delito de conspiración, y le a, a, ponen un consejo de guerra porque estuvo perdido varios días, y eh, por abandono de residencia, sin permiso, y también sale indemne. ¿Todo esto qué es lo que hace? Conclusión, le pillan tan pronto, no hay resultados, y la leyenda dentro del ejército es Santiago Bastos, eh, es eh, que en momento, un, un coronel, mm. se inventan los golpes de Estado, hace barrasadas contra sus compañeros militares, etcétera, etcétera, etcétera y entonces llega un momento llega un momento bastante bastante peliagudo que es el momento en el que la promoción de Santiago Bastos que es de la decimoprimera promoción eh, tiene que ser eh, calificada por sus compañeros de, de mayor nivel para eh, hacer un orden para el ascenso a general ¿qué es lo que pasa? que sus compañeros, aunque los expedientes van sin nombre... Sus compañeros, algunos de los cuales estaban en esa época en la cúpula militar. Efectivamente. Eh, digo, hablo de compañeros eh, que no, no eran los compañeros de su promoción, sino compañeros militares. ¿no? Tienen que catalogar y, hay, por un lado, hay una cosa, y es que el perfil que ellos primaban es el perfil de quien ha estado en la legión de quien ha estado en no sé qué y, y para ellos en aquella época ser espía era lo peor de lo peor de lo peor, No, si no mandas un regimiento si no mandas no sirve para nada no, claro, y encima él que cogía y iba contra sí. los propios militares eso, eso. pues enemigo público y entonces intentaron evitar que no ascendiera a, a general lo que pasa es que Mangano, eh, que era el director del CESID tenía mucha influencia ...con el ministro de Defensa, Narcís Serra... ...y, y hizo que... Eh, ...obviamente ascendiera, ¿no? Otra de las cosas que pueden citarse... ...de este personaje es que fue uno de los grandes luchadores... ...contra ETA. Sí, sí, sí, porque en el año... ...en el año exactamente... ...1900... Eh, pues ...poco después de lo de... ...de, de Mer, 1986... Eh, ...con tantas cosas como había hecho... ...es ascendido y se le nombra director... ...de la División de Inteligencia Interior que abarcaba el tema del golpismo ya menos y abarcaba todo el tema de la lucha contra ETA. A partir de ahí, él dirige esa lucha contra ETA, con un, un, con un detalle que es muy importante, y es que eh, se descubren planes de ETA para asesinarle. Eh, yo recuerdo en aquel momento que, que de, de alguna forma, Me entero de esta noticia y lo que hacen es llevarle, sacarle de su casa para que ETA no le, le, le encuentre. Pero ya le tenían absolutamente localizado en la zona de Orense donde él vivía y, y bueno, para ejecutar el, el este. Que, por cierto, en esa investigación es un poco lo que nos ha dado pie a decirlo del espía sin rostro. Uh -huh porque nadie había hablado de Santiago Bastos, o había hablado muy poco, pero cuando yo me planteo, ya eh finales de los 80, principios de los 90, hacer una investigación sobre sobre él, la hago, obtengo datos de quién es él, y entonces llega el momento mmm, más joribiao, cuando haces temas de, de servicio de inteligencia, que es encontrar las fotos. No había ni una sola foto de eh, Santiago Bastos. Pero tú sí sabías cómo era él físicamente, ¿o no? Yo no la había visto nunca, pero cuando llegó el momento, eh, como no había... Estuvimos buscando, aquello fue una locura. ¿Qué hicimos? Recurrimos al retrato robot. Empecé a llamar a todos los que le conocían, el pelo blanco característico, la cara, la forma y tal, y sacamos un retrato robot en la revista Tiempo bastante parecido a lo que, a lo que realmente era. Pero hasta que eh, estuvo a punto de, de dimitir Eh, en el año 95, nunca hubo una foto de él. ¿no? Y también fue una de las primeras personas que investigó las cuentas en Sueza de Jordi Puyol. Efectivamente. Eh, a partir de ahí, con, siendo el, el director de la división de, de inteligencia interior, pues eh, se le atribuyen una serie de, de méritos importantes, como mm, fue eh, el todo el follón que había en Cataluña con, con Puyol, con el espionaje, Mario Conde intentando comprar medios de comunicación, el, el desmantelamiento de Terrayure, todo eso que son acciones que en algunos momentos hemos contado, que lleva a cabo Miquel Jarza, el Lobo y tal, bueno, toda esa parte la llevó a cabo, la llevó a cabo Santiago Bastos. ¿no? Que además Santiago Bastos... Tuvo, ...tuvo un final eh, que yo creo que no, que no se merecía, ¿no? Es que en realidad no se le ha dado ninguna importancia a toda la labor que ha hecho. Al Rara. revés, lo que han hecho ha sido machacarle. Pero fíjate, al final, cuando en 1995 se descubre todo el chantaje de Mario Conde al gobierno... ...y que ese chantaje se basa en unas microfichas que había sacado eh, Juan Alberto Perote... Eh, lo, al final le cuesta el puesto a, a, a Manglano en aquel momento Santiago Bastos ya es el subdirector es el número, el número dos y es Santiago Bastos el que se ocupa de intentar convencer a Perote de que se olvide de, de lo de las microfichas que diga que no son buenas que vamos, que acabe con... con y lo consiguió lo a medias ¿no? y no? no lo consiguió Ahí hay que decir que, que, que no, Santiago que no Bastos sentido. no lo consiguió y tuvo la, la dignidad, digamos, de, de unos meses después eh, de presentar la, la dimisión y abandonar el, el, el mundo del, del espionaje, ¿no? Almohadilla Rosabie, esa es la etiqueta, el hashtag que se puede utilizar para formularle preguntas en esta ocasión a Fernando Rueda, en materia reservada, que nos va a hablar de todavía. Se acaban de cumplir, uno dice, eh, los años que tiene y se da cuenta de lo viejo que es eh, cuando se entera de que hace 20 años ocurrió lo de Lady B. Pues imagínate si te enteras que fue hace 22 Pues, pues dice, ya te estás quitando sí, sí. años. Te das cuenta, Lady Di tiene relación con La Rosa de los Vientos, el inicio, 22, claro, temporada claro. 22. Sí, sí, sí, 31 de agosto, es decir, cuando nos dio paso. Claro, claro. Sí, claro, sí, claro. fue It. uno de los primeros temas que tocamos. Tiramos de la banda después, ¿vale? Venga, hasta ahora. Tras eh, las noticias en Onda Cero llega ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y queda todavía mucho programa por delante. Tendremos el círculo secreto. Juan José Enchez acaba de llegar desde la antigua Yugoslavia. Nos va a contar algo sobre unas apariciones marianas que se han producido y que... Fueron enigmáticas, muy enigmáticas. Vamos a tener El Mundo Bizarro, una de las sesiones en nuevas en La Rosa de los Vientos. O sea, pero insistimos que todo eso va a llegar después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. que Estamos en una nueva temporada, la hemos comenzado hoy en La Rosa de los Vientos, hay nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Salmo Rosa Vientos en Twitter, es nuestro hashtag. Vamos a tener en esta hora de programa, con Fernando Rueda todavía tirar de la manta, vamos a conocer un poquito más sobre unas apariciones muy enigmáticas en el círculo secreto con Juanjo Sánchez Oro, que ha estado a punto, a punto de dejarnos. Nos lo va a contar, nos lo va a contar la oferta que recibió mientras estaba... Allí, y vamos a tener también en esta hora de programa una de las secciones nuevas, el mundo bizarro. Vamos a conocer algo sobre el templo en donde son adoradas las ratas. Hay más de 20.000. Vamos a conocer algo más sobre ese asunto, pero insistimos, será después de algo que pasó, y lo vamos a contar, algo que pasó hace 22 años y que sigue generando noticias, que sigue generando información y va a ser en tirar de la manta, la muerte de Lady Di. Nuevas eh, referencias, nuevas noticias e informaciones que nos cuenta Fernando Rueda.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 Sometimes I'm alone, pain, but Rosas Vientos y continuamos ofreciendo más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Con Rosas Vientos, eh, la gente puede opinar y hay las primeras eh, respuestas eh, para saber ¿De quién puede tratarse? Sí, ajá, sola. Bueno, recordamos que tenemos personajes científicos. En concreto, nuestro protagonista es uno de los grandes de la ciencia y se le conoce por crear máquinas muy ingeniosas. Sí. La leyenda, que está en es la segunda pista, cuenta que fue, atentos, el primero en pronunciar una palabra muy popular relacionada con la ciencia. ¿Quién puede ser? Isaac Newton, Leonardo da Vinci o Arquímedes. En rosa.vientos.es a nuestro correo. O con almohadillas rosavientos en Twitter, decirnos quién es este científico. Con Almadía Rosa Ventosa en tu ETR, nos dice uno de nuestros oyentes, Johnny Martins, lo siguiente. Escuchad bien, ¿se va a hablar del Templo de las Ratas? Bueno, pues escuchad con atención. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.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 ...descalzo... ...aunque tú te pudiste hacer con unas pantucas, ¿no?...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 1881, que se les aparecía estos seis... No, no, pero es que es así, o sí, sea, sí, sí, es que... Sí, de verdad... A ver, creo. yo, podemos Oye, tomarlo si... en serio, pero el Papa ha sido el primero que empezó a decir hace tiempo sí. que, de que la Virgen formas, no era ninguna cartera. todo esto ¿no? ha pasado o sea que... por muchas manos, en muchos momentos, en muchos personajes, pero en esos primeros tiempos, con las apariciones, se veía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 perdón, eh, está también el cardenal Ratzinger, eh, Benedicto no sé cuántos, 16. 16. 16 ese, eh, y... y Francisco.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 Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y todavía quedan sesenta minutos en la rosa de los vientos. Vamos a tener señales del fin del mundo, vamos a conversar con Mario Fernández sobre... La burbuja en la que se mete a los niños es un investigador, es un científico evolucionista verdaderamente interesante. Vamos a tener callejón con José Manuel Esquivano, vamos a tener encuentros cercanos con en La Ferte y vamos a tener otras muchas cosas, pero insistimos después de la actualidad. <risa> En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os recordamos, esta es la primera de las emisiones de La Rosa de los Vientos en este curso, en esta temporada 2019-2020. La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, para mensajes Almohadilla Rosa Vientos, la página web, ahí tenéis el programa de Hoy en tan solo unas horas, pero todos los meses anteriores y mucha información, muchos comentarios y cada una de las secciones en la página web en www.ondacero.es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Callejón, Eureka, encuentros cercanos, señores del fin del mundo, contenidos para esta hora de programa. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada con todos vosotros, pero antes de todo ello y de pasar con cada una de las cosas, últimas pistas y resolución al concurso de esta noche. personaje oculto que era... Pues mira, recordamos que tenemos los tres científicos, Newton, Da Vinci y Arquímedes, y los tres fueron grandes matemáticos, ingeniosos e inventores y dicen que nuestro protagonista de hoy fue el científico más grande de la historia, hasta que llegó Isaac Newton ¿Qué piensas? ¿Qué te ¿Qué propones Arquímedes? <risa> ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! En efecto, se trata de Arquímedes de Siracusa, que es el artífice de lo que habéis escuchado, de la palabra eureka, y cuando lo dijo, pues al descubrir repentinamente cómo una corona era totalmente creada y hecha de oro, que no había ningún otro metal metido. Y entonces, pues bueno, él hizo a través de un invento con una bañera, se metió, bueno, él consiguió saber realmente por el peso si tenía solamente en sus aleaciones oro o tenía algún otro metal. Bueno, pues cuentan además de Arquímedes los cronistas que sus inventos fueron los que mantuvieron a raya a los romanos durante tres años de asedio y que construyó enormes lentes para provocar incendios en los barcos y grúas mecánicas para levantar y volcar las naves pero al final el asedio sobre Siracusa pues se eh, contempló y un soldado romano le dio muerte a Arquímedes terminó el pobre y estaba tan concentrado que dijo, no me distraigas y el soldado le mató ¿y quién es el ganador de esta noche? ¿quién? pues es arroba educhip que participó En Almohadilla, Rosalindos. Arquímedes fue el hombre que acuñó por primera vez el término Eureka. Pero lo ha hecho grande, lo ha hecho fantástico. La vamos a escuchar ahora. Eureka, Mado Martínez. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. Estamos hechos para ser felices. Esos son pamplinas. ...nuestros genes están hechos para sobrevivir. Pero una cosa u otra, aquí lo que decimos es... ...Eureka, es el nombre de esa sección... ...la conversación como siempre, Comado Martínez... ...Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, este verano, eh, ¿has estado eh, esas eh, 24 horas felices... ...que se supone que tenemos que estar todos? Pues no, la, la verdad es que no... Eh, Es que hay muchas exigencias eh, para eso, eh. parece que, hay, hay, que eh, hay que sonreír a todo, todo. y el mundo es bueno, bonito, barato, Joder, es que parece que no pasan cosas malas. ¿Verdad? Y siempre sí. parece que tienes que pasártelo muy bien, y las vacaciones extraordinarias, y volver contando que uy, qué feliz que has estado, y todo de maravilla, y las fotos con esa sonrisa profiden en las redes sí, sí, sociales, sí. y en el Instagram, y todo eso, ¿no? La parece sociedad de la felicidad obligada, ¿eh? hemos sí, queda un poco de corte y te eso, sientes sí. muy frustrado si dices sí. que pues que pues sí, no te dices te has que muy bien la, la vacaciones <ríe> han sido una caca pues <ríe> una se puede caca. decir y no pasa nada <ríe> no pasa nada no pasa si nada. Es que no pasa nada pues precisamente por eso rafael eva ha escrito este verano un artículo reflexionando sobre esta impepinable verdad desde el punto de vista de la biología y la evolución que el ser humano no está diseñado para ser feliz si no para sobrevivir, y el argumento es bastante sencillo de entender, es que una persona y feliz... Y es que eso es la evolución, o sea que... Sí, claro, porque es, es el destino es... final, sobrevivir para poder reproducirse y continuar aquí sobre la Tierra. Claro, es que, eh, es que es fácil de entender, si una persona está feliz, satisfecha, de forma constante y permanente, relajada, con cero preocupaciones y miedos, Sería una presa fácil, porque no estaría atenta ni se mantendría en guardia ante posibles amenazas a su supervivencia. ¿no? Por eso, en la naturaleza, dice este psiquiatra, no existen los estados de satisfacción permanentes. ¿vale? Esa felicidad permanente de las 24 horas. de. Por favor, ¿vale? dice Rafael Euba que, por cierto, es un prestigioso psiquiatra licenciado en medicina y cirugía en España que trabaja en Londres y que es autor de libros como este libro es cosa de hombres o psiquiatría para no iniciados, los cuales yo recomiendo, dice que el hecho de que la evolución nos diera un gran lóbulo frontal en nuestro cerebro, con sus excelentes habilidades ejecutivas y analíticas, pero nos negara la habilidad natural de ser feliz, dice mucho acerca de las prioridades de la naturaleza. ¿no? Es como, vamos, que estaba... Euba eh, tiene bastante experiencia además en el tratamiento de la depresión, También rescata ese conocido argumento de que el hecho de que la evolución no nos haya librado precisamente de eso, de la depresión, a pesar de las evidentes desventajas que presenta, ¿no? Fíjate, hay gente que, que, que hasta tiene que, que pensamientos suicidas, ¿no? Que mayor atentado contra la supervivencia, ¿no? En, en apariencia. Es porque, según él puede desempeñar una función útil en tiempos de adversidad. Eh, hay algún que otro estudio además al respecto con modelos darwinianos de, de, darwinianos de la depresión, etcétera, etcétera. Y bien, el ejemplo que pone Rafael uva es que esta actitud, por ejemplo, te puede ayudar si estás deprimido a abandonar una situación en la que tú sabes que no puedes ganar. ¿No? O sea, ese estado de depresión te puede hacer eso, precisamente, abandonar un estado que tú sabes que... Una situación que tú sabes que ahí no puedes ganar o que no vas a sacar nada. ¿no? Y algunos especulan además con la idea de que las eh, rumiaciones depresivas, esos presuntos pensamientos negativos, repetitivos, que estamos ahí a los que no paramos de darles vueltas, también pueden ayudarnos a veces a encontrar una solución a los problemas con los que uno puede encontrarse en tiempos de, de, de, de eh, Es trasera, que ¿no? ahí cuando aparecen esos pensamientos es cuando la evolución está en marcha. Eh, no todo es bueno y bonito, eh, sino que existe el yin y el yang, lo blanco y lo negro, y hay que poner todo en una balanza, eh, porque si no esa balanza se descompensa un poco. Claro, a ver, es que el dolor, la infelicidad, también son algo muy humano. Lo que Uba está haciendo para mí no es ninguna apología de la desdicha. O sea, que este hombre no está diciendo, sufre, apágate cigarrillos en la piel, ¡Úndete en la depresión, llora, eh, lo tuyo. O sea, llora, llora y no intentes ser feliz porque no vale barata. O, sea, no, no. <risa> o sea, lo que Uba está diciendo no es eso. Eh, lo que Uba dice, explica maravillosamente en su artículo además, es que, eh, vamos a ver, es que somos un cúmulo de emociones, positivas y negativas, que los estudios demuestran además que pueden convivir estas emociones positivas dentro de nosotros con las negativas y hasta ser relativamente independientes, ¿no? porque el hemisferio derecho procesa las negativas mientras que el izquierdo procesa las positivas. Y que el modelo de emociones basadas en el placer y el dolor se aplica a nuestra realidad muchísimo mejor ¿no? y de forma más natural que ese que pretende hacernos creer la industria de la felicidad, ¿no? ese que pretende que seamos felices y estemos contentos las 24 horas del día, sonrisa profiden, vida de cuento de Disney, mira mi Instagram, eh, a ver que veas que bien me lo estoy pasando... Eh, como parece que se lo están pasando los demás, recalco lo de parece, claro, y, ya de claro. paso, y ya de paso creó una industria que genera 11.000 millones de dólares en beneficios, <risa> con el cuento ese de, tú puedes ser feliz y si no lo eres, es que algo estás haciendo mal, te he hecho toda la culpa a ti y encima te genera un problema que no tienes, ¿no? El de ser un hipocondríaco en la felicidad. Estar frustrado a base de, de, de, de negar la realidad, los procesos de duelo y el dolor... Y, y, acabar haciéndote más infeliz de lo que eras, ¿sabes? O sea, con esta historia. Hace, o sea, hace un tiempo apareció un libro que tuvo mucho éxito, y habla en definitiva de su movimiento, es un pensamiento, una corriente, que es el pensamiento positivo. Eh, el pensamiento positivo es un poco una gran mentira, eh. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a tener pensamiento positivo ante algunas cosas? Podemos enfrentarnos eh, con fuerza y con voluntad ante algunos problemas, pero con pensamiento positivo no se cura, se cura con una aspirina. A ver, tener emociones negativas, no hay ni... es que no es lo que lo que tenemos que darnos cuenta es que yo me he dado cuenta que es que hay gente que piensa que hoy en día que tener, mmm, por toda esta corriente, ¿sabes? Que viene de la nueva era, que tener sí, emociones sí. eh, negativas es, es un fracaso personal, ¿no? Y además que la tristeza requiere como de una reparación urgente, inmediata, ¿no? Puedes estar triste, ¿no? Y, so y en realidad son procesos emocionales muy humanos y por los que hay que pasar. O sea, pero pero, pero, pero es necesario pasar por ellos para salir adelante. Resistirse, a, además, yo creo que, que a esos procesos causa más dolor, ¿no? Y es lo que genera precisamente el dolor. ¿Cuándo debemos preocuparnos de verdad? Pues evidentemente cuando una persona lleve semanas sin levantarse de la cama, tenga pensamientos suicidas o presente de verdad síntomas reales de depresión clínica que los únicos que están capacitados para diagnosticarlos, pues son los psiquiatras y los psicólogos. Ahora bien, si no estamos diseñados para ser felices, ¿por qué no dejamos de intentarlo? no? Es la pregunta que muchos se pueden estar haciendo, ¿y por qué seguimos buscando la felicidad? ¿No? Vamos a hacer una revolución porque la siguiente revolución va a ser la revolución de las lágrimas. Que también hay que hacerla, ¿eh? <risa> bueno, pero sí, en la revolución de las lágrimas, por lo menos para aprender a ser empático y reconocer la lágrima cuando lo veamos en los ojos de los demás, ¿no? Sí, sí. Que no nos queramos hacer unos psicópatas de no siento, no, ¿sabes? Ni padezco, ni sufro, ni lloro. Que eso no es sano. Pero bueno, ¿por qué porque no dejamos de perseguir la felicidad? Buena pregunta. Y la respuesta es que tal vez no estemos diseñados para ser felices ni para dejar de rayarnos y comernos el tarro y todo eso, pero sí estamos diseñados definitivamente, sí, para buscar la felicidad, el placer, la recompensa... Y la dopamina es ese neurotransmisor que nace en una de las áreas más primitivas del cerebro que fluye hasta el lóbulo frontal. Es la que tiene la culpa y es la que nos hace perseguir la felicidad. Bueno, que no puedes estar feliz las 24 horas del día no quiere decir que no podamos experimentar momentos de felicidad, de alegría, de placer de la misma manera que vamos a experimentar dolor, tristeza. Lo que sabemos, según los estudios científicos, es que... Tener nuestras necesidades económicas cubiertas, por ejemplo, nos hace felices, pero que por encima de los 60.000 euros aproximadamente ya no, nunca es bastante, aunque si usamos nuestro Oye, dinero... Esa frase, el dinero no da la felicidad, eh, pero ayuda un poquito. ¿eh? Ayuda un poquito, pero además es que por encima de ese techo, una vez que tú ya tienes tus necesidades cubiertas, ya nunca es bastante, no te, no, no te hace feliz. Pero eh, si sí sabemos por los estudios que si lo usas para ayudar a otros... ¿vale? o hacerles regalos, etcétera, sí que aumentan tus niveles de felicidad. Y también sabemos que el deporte y la meditación son como auténticas píldoras de felicidad para el ser humano y mejoran nuestra salud física y mental considerablemente, además. Pero sobre todo, y como colofón final, sabemos que el ser humano es un animal social, tremendamente social, súper social, y que una de las cosas que más felices nos hacen es pasar tiempo con los amigos y que quien tiene un amigo tiene un tesoro y los que dedican más tiempo a las relaciones humanas y tienen más conexiones son más felices, demostrado y lo que nos hace felices es escuchar a Mado Martínez en URECA, eso también es felicidad y la queremos transmitir aquí en La Rosa dos Vientos eh, contigo Mado, muchas gracias un abrazo muy grande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 Tras eh, cantar eh, cosas eh, tan tremendas, se eh, pone el traje de la empatía y el cariño y es capaz eh, de acariciar eh, con su voz, es capaz eh, de acariciar con la trenza. Cuando te miro, mi reina, cuando te escucho cantar, yo sé que tu estrella serás la que más va a brillar.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 Canción inesperada, Chilango Blues, eh, dice mucho sobre lo que tú haces en eh, blues, alma, sentimiento. Hay que expresarse y hablar y escribir y cantar desde el corazón, eh, ¿verdad? Eh, porque eh, es que, fíjate, también te vimos en su momento que para nosotros es alguien eh, muy, muy nuestro y, y, y especial. Y ese dúo que hacías eh, con alguien que en España canta desde el sentimiento, eh, con Búmburi y canto con eh, Mon Lafertei, y ahí te conocimos ya A partir de ahí, no hemos dejado de seguirte. Sí, bueno, tengo mucho cariño, mucho respeto a Enrique Bumuri. Es una, es una inspiración para mí y fue bellísimo eh tener la oportunidad de poder tener un dueto con él. Es una de mis canciones esas más populares también, este creo que también en España, pero también en toda América. Entonces, es eh, una de mis canciones favoritas.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 mi música y también por dar este una de mis canciones para tus programas. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias a Timón. Un abrazo. Un abrazo. El callejón del escribano. callejón del esquivano con el mejor, con una de las personas que más admiramos, que más queremos, que más quiero, con alguien que ha estado en todo y que tiene una clase una cultura y una elegancia que todos reconocemos Un año más en La Rosa de los vientos José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Me, me abrumas, ¿eh? Por favor. No, eh, abruma tu existencia y que estás aquí con nosotros durante 22 años ya, ¿eh? Encantado. Bueno, eh. en La Rosa de los vientos y en Onda Cero, mucho más tiempo todavía, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, pues, pues ya sabes que estoy encantado de compartir estos ratitos contigo, Bruno, Que con estos amigos que están detrás del cristal, y con todos nuestros oyentes, que ya sé que son muchos, así es que a ellos nos debemos. A ellos eh, les contamos hace unas seis semanas, en la última de las interpretaciones eh, tuyas de la temporada pasada, les contamos... Eh... ¿Cuál podía ser? Había incógnita, había dudas, la sí, película sí. del verano. Yo creo que ya no la tenemos, ¿no? Hombre, eh, no. <risa> Lo que sí hay en diferentes criterios, creo yo, eh, porque, hombre, a mí me han gustado algunas películas, ¿no? Me ha gustado, eh, me gustó Toya, me ha gustado Génesis. Eh, luego la taquilla está un poco dividida. Hay quien dice que la película del verano será esa cosa de Santiago Segura, que se llama Padre no hay más que uno, que lleva... Tampoco es una tontería. 11 millones de euros de recaudación. Ahora bien, si nos ponemos ya en serio y hablamos pensamos dónde ha habido más cine, dónde ha habido también más espectadores, dónde la crítica ha sido más unánime, yo creo, sinceramente, que hay una película del verano y es la última de Tarantino, la nueva de Tarantino. Érase una vez en Hollywood, Eh, una película, bueno, pues ahora la comentaremos pero Yo creo que una película realmente excepcional Y sí, de alguna manera Esa es la peli del verano Yo creo que para muchísima gente Una película que suena así <risa> Ahí estoy, ahí estoy. <risa> Soy Rick Dalton Es un placer, señor Sword. Llámame Marvin chocolate ¿Es tu hijo? Oh, es mi doble, Cliff Booth. Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! <risa> Adoro esas historias con tantos muertos. Y muchos muertos. Marvin ha pedido chocolate? Otra de las aportaciones es que será historia de Quentin Tarantino. Así es. ¿Quién.? Nos ofrece esa película, ¿qué podemos decir sobre ella? ¿Qué comentarios podemos efectuar? Los escuchamos ahora. Pues efectivamente, la crítica de Érase una vez en Hollywood, la película que, como decimos, la ha dirigido Quentin Tarantino, también la ha producido junto con David Heyman y Shannon McQuintos, el guión, naturalmente, del propio director de Quentin Tarantino, y los protagonistas, son Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, y Margot Robbie, y bueno, Al Pacino, al que hemos oído en su voz eh, doblada hace un momento y también está en la película, un actor realmente extraordinario, como siempre. Es la novena película de Quentin Tarantino, ¿eh? y él mismo se ha encargado de difundir que es la penúltima de su carrera. Bueno, yo no sé si creérmelo, y en todo caso, pues, hombre, yo creo que sería una pena, ¿no?, que el autor de Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, Diago Desencadenado y las otras cuatro eh, que faltan eh, cumplir a su palabra, Bueno, en todo caso, esta película es como definitiva porque es una especial declaración de amor al cine. Podrá hacer más películas, podrá pasarse al negocio de las series oficial por Netflix, pero lo más parecido al cine que puede hacer Tarantino ya lo ha hecho. Dice que esta es su Roma, la, la película de, de Cuarón, ¿no? Y es verdad que coinciden en el aspecto sentimental, por lo menos, ¿no? Pero el mexicano es el propio protagonista de su historia y su película, y Tarantino relata sus sueños y cómo cambió su escenario, y sus personajes, pues son otros. Concretamente sus protagonistas son quienes mejor encarnan esos sueños suyos y de cuantos participan de la liturgia del cine, los actores. El primero es un tal Rick Dalton, como acabamos de escuchar, que se parece a Leonardo DiCaprio. Vaya. Ha sido una estrella de la televisión y ahora pues pasa por sus horas más bajas trabajando como secundario en producciones poco rutilantes. Con él va Cliff Booth, este se parece más a Brad Pitt, que es su eterno doble de acción a más de un amigo del alma y chico para todo. Bueno, a estas alturas ninguno de los dos espera recobrar o alcanzar la gloria. Y luego está Sharon Tate, encarnada por Margot Robbie en un derroche de talento. La actriz, Sharon Tate, vive en la mansión de al lado de Rick, casada con el gran Roman Polanski. Bueno, es Hollywood y es 1969, el año en que todo cambió. Todavía es la fábrica de los sueños, pero su época dorada está a punto de terminar. El primero todavía puede hacer de malo en Spaghetti Westerns, aunque se arriesgue a recibir lecciones de la actriz más joven del reparto. Y el otro sigue probando suerte con resultados diversos, nunca muy estupendos, mientras cabalga en el auto de su amigo escuchando la música de la época. Todos contagiados de la esperanza, la felicidad y la ingenuidad que transpira Sharon, protagonista por cierto de una escena clave del filme en, en la película que vemos se desarrolla un, en la pantalla que vemos se desarrolla una película que muestra a una actriz que va al cine a ver una película que interpreta a su personaje es cine dentro del cine dentro del cine una auténtica carambola plena de intención porque todo el rato o casi todo la película es tan evocadora como intensa es un viaje en el tiempo, en el que Tarantino recupera su pasado y su memoria para poner en la pantalla un fragmento, unos retazos de un tiempo que se fue. En el verano de ese año, en su casa de Benedict Canyon, Sharon Tate fue asesinada por la tribu de Charles Manson y Hollywood perdió su virginidad y su vitalidad para convertirse en otra cosa. Y Tarantino nos lleva hasta las puertas de ese momento, bien que para dar una versión ciertamente original, aunque igual de definitiva. Bueno, esto no es Tarantino, Como dice la gente, pues esto no es Reservoir Dogs, desde luego. Pero de lo que no me cabe duda es de que esta es la película más personal, consciente y poética del cineasta. No será una obra maestra porque, en conclusión, las obras que se hacen con el corazón, por no decir con las tripas, resultan menos perfectas, pero sí más apasionantes. Y para cualquiera que ame el cine, Bruno, americano o de cualquier latitud, la pasión siempre es de agradecer. Érase una vez en Hollywood en la nueva de Tarantino, la novena, la que es, sin lugar a dudas, la película de este verano. ya acaba el verano, ya tenemos actualidad, información, Festival de Venecia, ya tenemos el palmarés. Efectivamente, acaba de terminar el festival y acaba de publicarse el palmarés con los grandes premios del festival, aparte del León de Oro que ha recibido Pedro Almodóvar por toda su carrera, un premio absolutamente merecido, ¿qué vamos a decir? Seguramente eso ha influido también en que la Academia del Cine Español manda dolor y gloria a competir por los Oscars, yo creo que muy razonablemente ese veredicto. Bueno, pues Venecia, el León de Oro ha sido para Joker la película de Todd Phillips protagonizada por Joaquín Phoenix. Una película de supervillano, el, el, el supervillano por antonomasia, el Joker. El gran premio del jurado ha sido para el oficial y el espía de Roman Polanski, el director más discutido del festival. No ha sido capaz de presentarse en Venecia por si acaso, pero al, el, el jurado ha reconocido con un gran premio, que es un premio prácticamente igual en categoría al León de Oro y además... Polanski ha ganado con su película, El Oficial y el Espía, el premio de la FIPRESTI, el premio de la crítica internacional. El León de Plata, a la mejor dirección, ha sido para Roy Anderson, el director de About Enderness. Los premios para la interpretación, las Copas Volpi, a la mejor actriz, ha sido para la francesa Ariana Ascarid, por Gloria Mundi. Y el de mejor actor ha sido para Luca Marinelli, por Martin Eden. El mejor guión para el jurado ha sido el de John Fan, el, el director de John Fan, por la película número 7, Cherry Lane. Y la mejor película de la sección Horizontes, sección que ahora veremos que ha sido importante, ha sido para Atlantis de Valentín Bajanovich, pero el premio de la Cipresti ha sido para blanco en blanco de Theo Kurt, el director hispano chileno nacido en Ibiza pero después criado en Chile, la película es española, Blanco en Blanco, eh, Leo, te, Teo Kurt ha ganado el premio además al mejor director de esta sección paralela a la sección oficial y solo hay que lamentar que Madre de Rodrigo Sorigo, Sorogoyen, la, el largometraje que ha hecho basándose en el corto tan multipremiado, pues haya venido de vacío en esta ocasión. Fíjate, a mí me llama la atención, yo no sé si tú conoces eh, Venecia eh, físicamente. No, no, no, no, no, no está es, es un sitio que decepciona bastante, sí. personalmente la, pienso así. Por eh, la humedad, sobre la humedad, la... húmedo, sucio, sí, sí. y luego ves a los actores y las actrices que van a Venecia en la fombra roja. Hombre, y, están, claro, están hombre, y, claro. y luego te das cuenta que... Ah, es que no lo hacen en Venecia, lo hacen en la isla de al lado, el <risa> Lido, claro, ¿no? En el Lido, en el Lido claro. efectivamente, sí. O sea, tiene todos, un poquito todos, de trampa, ¿eh? Un poquito de trampa, todo el glamour está en el Lido efectivamente, las alfombras rojas de Venecia ya lo hemos comentado tantos años, ¿verdad, Bruno? Venecia es el todo glamour porque realmente <risa> esa isla del Lido y este festival de Venecia pues realmente requieren todo el lujo y todo el esplendor del cine. Bueno, pues Cannes es el gran el eh, mercado, el espectáculo Eh, Venecia es eh, un poquito el lujo ¿no? y ahora llega San Sebastián dentro de, de muy poquitas fechas que bueno, sigue siendo un festival de primera categoría no como estos quizá, pero es nuestro gran festival. Almodóvar al Oscar, el candidato al Oscar eh, la Academia de Cine Española ha sido determinado y dentro de muy poquito tenemos película de la otra gran A de Amenábar efectivamente, me llega enseguidita mientras dure la guerra hombre, estaba en la terna con la peli de, de Almodóvar, estaba eh, Dolor y Gloria, Buñuel en el laberinto de las Tortugas, que es una película preciosa realmente, pero es una peli de animación y quizá un poquito demasiado doméstica ¿no? y luego la otra gran película mientras dure la guerra, Hay visto algunas imágenes ya de la peli, nos la van a enseñar enseguidita y se va a estrenar en muy poquitas fechas, yo creo que va a ser una película importante, y tenemos ya la, la, la polémica Eh, lanzadas si y el Halde es el mejor Unamuno posible vamos a ver la película y podremos opinar hoy también vamos a poder opinar del primer Super 10 de la temporada el Super 10 se quedó con muchas incógnitas al final de la temporada pasada hoy vamos a conocer cómo se encuentra esa situación, esa lista todos los factores en juego la taquilla, la crítica, los comentarios el éxito, el Super 10 La gran lista que nos cuenta aquí, semana tras semana José Manuel Esquivano, en el puesto Número 10 Pues en el 10 tenemos un superviviente, hay que decir Que hay 5 supervivientes de la temporada Pasada y 5 nuevas En el 10 está Vengadores en Game La película de los hermanos rusos, con Robert Downey Jr., con Scarlett Johansson, con todos los, los Vengadores. Con esta son 15 semanas en la lista y yo creo que va a aguantar ya muy poquito más. ¿En el 9? Bueno, otra de esas películas triunfadoras. Esta es Nueva Padre, no hay más que uno, dice Santiago Segura. Él mismo se ha protagonizado su película junto con Tony Acosta y con algunas de esas otras figuras ...que no es que sean actores ni actrices... ...pero están en el cine español, ¿qué le vamos a hacer? Cinco semanas en el Super 10... ...y como decía antes, 11 millones de euros... ...de recaudación. En el puesto 8... ...otro superviviente, Toy Story 4... ...de Josh Cooley, una película estupenda de animación 11 semanas en la lista en el 7 Yesterday la película que entró justo cuando terminábamos la temporada la película de Danny Boyle imprescindible para todos los amantes de los Beatles imprescindible para todos los que les guste el cine sin más 9 semanas en la lista puesto número 6 un estreno objetivo Washington DC la película de Rick Roman Bond con Gerard Butler con Morgan Freeman nuevamente los malos que quieren acabar con el presidente de Estados Unidos como son primeras semanas En la lista 5 Quien a hierro mata película española película de la semana porque entra aquí directamente en este puesto la peli de Paco Plaza con Luis Tosar con María Vázquez como digo primera semana en la lista y película de la semana Puesto número 4 Los hermanos sisters 17 semanas en la lista lleva la película de Jacques Zodiac Esta especie de western atípico Con John C. Rayleigh, con Joaquín Phoenix Una película estupenda En el 3 Bueno, sombreros fuera, como decíamos Cold War de Powell Pablikowski 48 semanas en el Super 10 Récord absoluto se iba a llegar incluso a las 50 semanas, casi un año de exhibición. 38 semanas, ¿eh? 48. Repetimos e insistimos, un año sí, tiene sí. 51 a 52 semanas. Pues efectivamente. ¿Sí? En el puesto número 2... Bueno, Dolor y Gloria, esta es otra película, ¿qué vamos a decir de ella? 24 semanas en el Super 10, la película de Pedro Almodóvar. En el puesto número 1, el primer número 1 de la temporada, el primer número 1 de este Super 10 con Esquivano... Pues se lo lleva el amigo Quentin Érase una vez en Hollywood, tres semanas en la lista, en el número uno desde que entró en la competición, Quentin Tarantino, Leo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbins, Al Pacino, lo acabamos de contar. Una película, para mi gusto, estupenda, excepcional. La verdad es que la película del verano se merecía y está en el puesto número uno. Pues es sí. lógico en el puesto número 2, en el puesto número 3 eh, las tres películas más importantes en Dolor y Gloria recordemos al Oscar y Cold War, 48 semanas ¿Así? las tres es que eh, mejor no puede ser este primer Super 10 ¿eh? no, yo creo que no, la verdad es que como te decía, hay todavía supervivientes de la temporada pasada, pero las nuevas sobre todo la de Tarantino pues son excepcionales y excepcional como siempre, José Manuel Esquivano en su callejón Gracias, hasta la semana que viene Un abrazo, Bruno, hasta el sábado En Onda Cero La rosa de los vientos Señales del fin del mundo Y en estas señales del fin del mundo Está como siempre con nosotros Javier Sevillano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 Los que vienen después eh, son los niños, eh, pero los metemos un poquito en una burbuja.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 Parece y, que estamos eh, fabricando niños eh, que en el futuro queremos que sean, valga de redundancia, un poco infantiles, ¿no? Claro, el problema está en que eh, en, el, en el libro lo explico que eh, nosotros pensamos que el mundo es como como es de hace 100 años, en ciudades modernas, con coches, autopistas, televisión y comida de nevera. Pero el ser humano no o sea, piensa se ha desarrollado durante millones de años, durante 300.000 años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 que vean ciertas cosas y entonces de repente dicen no, mmm, vamos a Volcán y nos vamos a la naturaleza. Cuando en muchas a, ocasiones a, a, a, hay perdón, lo que tienen que evitar ver es a los padres. Bueno, pero vamos al tema. El ejemplo, vamos a la naturaleza, ...a vivir allí de, de, todos perfectos, eh, totalmente desconectados de, del asunto digital.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 Los conceptos básicos cubiertos la comida, el vestido, la salud, etcétera la felicidad no es lo que tengas o lo, es lo que piensas sobre lo que tienes o sobre lo que haces. y todo lo que ha ayuda al niño es a que, a que aprenda a pensar simplemente a cómo manejar sus emociones y a pensar sobre eso, entonces pero eso no les ayudamos. queremos que nuestro hijo eh, le damos ocho clases de matemáticas, cuatro de piano 3 de tres no sé qué, pero no, no, no hay una clase de empatía que probablemente sea una que le dé, much, le dé mucha más felicidad. Porque no queda bien decir en, en, en reunión, amigos, mi hijo va a clases de matemáticas especiales porque es un suprotado. Pero yo preferiría decir, mi hijo va a clases especiales de empatía porque quiero fomentar que se ponga en lugar de otros para analizar su alegría, su, alemía, su tristeza y sufrimiento y pueda tomar decisiones respecto de eso. Mario Fernández ha estado con nosotros ahí contándonos desde la perspectiva de un evolucionista, un antropólogo, un investigador, un científico extraordinario.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 Y atención, cosas que os contamos. Mañana la Rosa dos Vientos eh, comienza a la una y media de la madrugada. Tenemos eh, la primera tertulia de este año y de esta temporada, pero... Hay muchos cambios. Vamos a tener otras cosas, otras eh, secciones. Vamos a tener tertulia, pero vamos a tener también bulos. ¿eh? Vamos a tener también una sección dedicada al debate. Va a ser un día interesantísimo. Las sorpresas van a ser extraordinarias, importantísimas en las Rosados Vientos. Por cierto, Almadía Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter. Nuestro hashtag en Twitter. Estamos ahora mismo, hemos acabado el programa en el 7 a nivel nacional puesto número 7 en los trending topic programa más que especial este primer programa de la temporada 2019-2020 un primer programa que hemos tenido como invitado estrella nuestro patrino ha sido extraordinario contar con la presencia del actor del humorista del cómico del humano porque es muy humano todo lo que nos ha contado Dani Rovira ha estado con nosotros con nosotros en nuestra compañía en la rosa de los vientos también hemos tenido a Monlaferde y hemos tenido las secciones típicas y habituales en nuestro programa El Círculo Secreto Materia Reservada Eureka El Callejón con José Manuel Esquimani y una sección nueva El Mundo Bizarro La primera de las citas de esta temporada en La Rosa de los Vientos Silvia Así es y mañana pues esperemos que incluso en ese trending topic pues eh, volvamos a aparecer y mejoremos posición y que estén como decías muy pendientes de las novedades porque Hemos hecho como un reseteo de la tertulia, ¿eh? le hemos dado ahí un, un, un giro y esperemos que, que sea de, del agrado de, de los oyentes porque va a haber mucha variedad, va a haber mucha sorpresa y mucha participación, que queremos que estén ahí todos pendientes y que, por, por supuesto, que estén dando su opinión de las cosas que vamos tratando en el programa y, y que sea muy, muy, muy interactiva. Y estarán todos nuestros compañeros de la tertulia, que no se ha escapado ninguno. Volvemos a lo dicho mañana a la una y media de la madrugada. Quedaos en la sintonía, don Tacerón.